¿Hay algo que valga más que la sonrisa de un niño? Me llamo Jorgito Rafael y cuando salga, quiero viajar. Yo me llamo Mario Eduardo y quiero ser diputado. Me llamo Eduardito y cuando salga, quiero tener un partido. Usted no les devolvería la sonrisa. El patronato del penal de Magdalena Brinden sus instalaciones, alimentos, atención médica, recreación, TV color, pileta de natación, campo de equitación, canchas de tenis y pádel, quinchos, lavandería y todo lo necesario para la rehabilitación del niño y su posterior reinserción en la sociedad. Colabore adquiriendo los decretitos de fin de año del Patronato de Magdalena. Porque hay que ser ingenuo, por lo menos una vez al año.